el sujeto si tú de que protestas a ver cómo te llamas Me importa mi nombre yo soy un obrero trabajo ganando muy poco dinero si salgo del taller no puedo ir a bailar ni querer esperar Me gusta el trabajo pero me lamento. Es por el sueldo que estoy descontento, es por mi juventud que a mí me traicionó porque nada me dio. Sorríe por favor, que error en tu camino, que llega triunfante a las estrellas. Pues al vivir en ellas no hay luchas ni querellas y como en sueños cantarán una balada de paz. Venga, otro, tú, tú que aún eres joven, ¿Yo? ¿de qué puedes protestar? Eh, yo pues, eh, yo... Cumplí 20 años y vendo diarios, así pregonando yo voy por el barrio. Hay muchos por aquí que callan su dolor por lo mismo que yo, yo pinto mis cuadros.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 Tú no me dirás que puedes lamentarte de algo. No, no, no, ¿de qué te De buena familia, yo soy el ejado. mi casa y los míos que me han olvidado. No me hablo con mamá, tampoco con papá y ni sé dónde está. Me gano la vida del modo que puedo, y así indiferente, tranquilo me quedo, pero Empieza a comprender que me falta el querer, sonríe por favor, que flore en tu camino, que llega triunfante a las estrellas, pues al vivir en ellas no hay lucha ni ellas y como en sueños cantará una balada de paz.